Hola, ¿qué tal estás? Yo estoy muy bien. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Otra noche de viernes más, una menos...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 Hola, muy buenas tardes muy Buenas tardes. Ladies and gentlemen, the Trinidad lady Espera, espera, espera que se ha esto Ahora, ahora Es ¿Qué? que salta, el ordenador salta de Sí, salta como un cangurito Bueno, Entonces... pues nada, ya estamos aquí Otro viernes más, ahora ya sin música Sin entrada, no. sin, sin nada En la 97, las feuchas Las feuchas, hoy un placer tener con nosotros Bueno, tenemos a, a dos víctimas una Manuela, Recordaros unas cosas importantes Que va a haber este fin de semana Sí Y también darle un, un saludo a nuestra chula, que está en Londres, como ah, viajera a a Londres, maravillosa para... que está ahí cuidándonos la casa. Y solidaria, solidaria. que ya me ha a ver si teníamos algún problema. Ah, sí, es, va a estar, va a estar. Me ha dicho que por WhatsApp. O sea, sí, que nosotras no ya intersatélites que, estamos. No bueno, que tengo una fiesta. Ya. Entonces, que si no me necesitas, o sea, es que como no me estáis diciendo nada, me marcho. He dicho. El horario que tenemos un poco distinto de Londres aquí, ¿eh? o sea que se ha marchado. No o sea que está de fiesta ver, en no, fiesta, no? Pasar, ¿no? Hoy está de fiesta. Vaya por, por Dios. Top, creo, ¿eh? Vale, vale. Nada, pues un saludo. Es lo que tiene Londres. Bueno, pues nada, eh, tenemos a dos a dos eh, víctimas estupendas que vienen a contarnos muchísimas cosas y también tenemos una agenda. Pues cuéntanos un Ah, bueno, decir que mañana es el 7N, ah, 7 sí, de sí, noviembre. Ah, sí, hablar un poquito, que el otro día lo dijimos así, como yo última hora, corre que te corre. Pues sí. Y bueno, que es el 7N, que es el, se va a celebrar en Madrid una manifa a nivel de todo el Estado. Y contra, contra las la violencia violencias machista. machistas. Entonces, bueno, sí que he oído que va a haber un de gente, es un... bueno, se van a leer, ¿no? Bueno, vamos, que el, el apoyo es de casi todos los partidos políticos, creo que van a participar todos, menos el PP, es lo que he oído esta mañana, sindicatos, luego movimientos feministas, todos, sí. se prevé que va a haber muchísima gente, y bueno, pues las... Muchísimas, muchísimas voces. Muchísimas mujeres, sobre todo, pues las que más vayan, pero bueno, que es un, pues bueno una manera de reivindicar... Eh, el que yo he estado esta mañana hablando un poco con gente que está dentro de la organización y me estaban comentando que lo que se pretende es eh, un poco que la violencia machista se iguale pues eh, en cuanto a penas o temas de estos a, a, al terrorismo eh, que se pongan las mismas penas que para el terrorismo a la gente de que, pues eso, que comete violencia machista y que sea reconocido por el Estado como pues eso, como un delito de, de terrorismo, independientemente de que Manuela no... ¿Cómo se nota que eres jurista, madre mía? Bueno, yo lo que quisiera es con esa manifestación es que, vamos, no se le ocurra a nadie producir violencia, es decir, ya, la, la erradicación no a través tanto, no tanto a través de las leyes, sino a, tra a través de, de la, vida a la vida y del respeto a la vida y del respeto a la vida de las mujeres y... O sea, me pone me pone de genio, creo que tenemos que, que ser terriblemente belicosas en este sentido, pero, de, claro, pero es que para se entrar totalmente, no, no, y, sigue, y va a ir a más y toda la historia, pero bueno, la, la, la relación con, con la cultura y con las pero formas que de vida. Habría que invertir muchísimo más en educación a nivel de... Oye, pues las víctimas podéis hablar un poquito de este tema? Bueno, es que nos ponemos aquí y, y, y vamos o sea, solas. Está, hablar, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con la deseducación. Bueno, vale, sí. O sea, vamos a educar en el tema no machista. ¿sí? Yo también creo que creo menos no. que más en el respeto, en la vida, en, el, en, el, en un cambio de, de, de paradigmas si Pero se puede que decir, que... en un cambio de valores, en un cambio de... ...de lo que nos enseñan a, a ver, a, a sentir, a vivir... Bueno, ...entonces joven, en ese bueno, sentido... ...esas chorradas que suelen hacer los juristas... ...leí pues, el, bueno, un memorándum de esos que hacen... ...que comparan el año, de un año a otro, en memoria... ...y decía que por ejemplo que había aumentado mucho... la ...que a mí es algo que sí que me preocupa porque lo veo... Eh, ...había aumentado mucho más la violencia de género... ...la violencia machista en, el, en jóvenes... Sí, ese es uno de los puntos que está que está que se está percibiendo como dice, bueno, si, si en chavales de 18, 19, 20, 20 y tantos años se da el tema de la violencia y ellas hasta bueno, pues entra en todo de lo normal, como suele decir, meter a lo normal pero no será también que ahora se, visi se visibiliza más también. No, también es cierto, o sea, se no puede dudo que más puede que hace un de años. Exacto, porque ¿Pero? antes había mucha violencia machista, pero era no, una no vergüenza era una vergüenza denunciarlo, por ejemplo, la y, vida y vida. comentarlo y ahora yo creo que se visi se visibiliza más igual también nos da más la sensación de que hay más. Pero también yo creo que hay oscuridad, pero también hay más luz. O sea, que hay más conciencia. Hay más gente, luz porque se denuncia más. Porque se denuncia, porque, porque se a habla. A los que se tienen que involucrar, policía, eh, jueces, que sigan más, o sea, que hagan más caso todavía del que le hacen a las mujeres. Medios de comunicación. O, medios de comunicación. También. Que tratan las noticias como si fuesen sucesos aislados. y sí. ah, hoy otra mujer. Hoy un sitio hoy en otro, pero bueno, siempre se queda ahí. Como, bueno. ¿Y, y los titulares, ¿muere una mujer? No, muere no. La han matado. Sí. La han asesinado. O sea, cuidado, que es que hay que tener mucho respeto. E incluso muchas veces cuando el, el asesino se ha declarado culpable ni siquiera lo dicen. Que, que le ha matado esta persona. O sea, que se, que se mojen un poco también, ¿no? Sí, yo creo que pues... Siempre la, la, los poderes públicos, por decirlo de alguna manera, los que tienen que intervenir en estos asuntos, siempre van un poco por detrás de lo que pasa. ¿eh? El tema de, de, pues ahora se está planteando mucho el, el, el, el asesino machista que mata y encima tiene derecho a, a, a ver a sus hijos. O, o pues dices, bueno, o sea, eso es que, o sea, como que no o sea, quitarle la patria potestad o el derecho a, la, a las visitas, o sea, no es normal que una persona que es mal, un maltratador o sea, tenga derecho a, a, a tener una relación con sus hijos normales. Bueno, ejemplo, eh, te voy a puntualizar, sí es normal, porque está normalizado, o sea, es normal, es se está normalizando, eso, razón, eso ¿sí? no es lo que hay que hacer, eso, desde eso. luego yo creo que hay que estudiar cada caso con detenimiento y respeto, porque... Se juega la vida de las personas, Sobre de las mujeres, las mujeres y de los niños. Claro. claro, por supuesto que hay que empezar a creer a las mujeres. De todas formas, con respecto a lo que decíamos de los jóvenes, eh, lo que llama la atención siempre es que decimos lo de la educación o decimos lo de los cambios sociales. Pero resulta que de pronto nos encontramos con unos grupos de jóvenes que están en la, en las universidades o que están en, en los institutos y que de pronto tienen todo toda una serie de conceptos sobre el amor, eh, la, la pasión, el... el ...la no sé... ...las relaciones entre chicos y chicas... de ...que vamos... ...que, que, que parecen que, que no se han avanzado nada... ...que los, los momentos sobre los celos... ...sobre eh, los, las posesiones... ...siguen estando y vamos... Y, ...y además otra vez se vuelven a decir en alto... ...es decir, esta es mía... ...este esto, esto la dejo, no la dejo... ...y las mujeres y las chicas... ...seguimos manejando esos esquemas... ...y a mí me acuerdo de hace un par de años... ...que se hizo una encuesta... ...en Barcelona... En los institutos en los institutos era una, una encuesta muy amplia y eran entre chicos entre 15 y 17 chicos y chicas y, y la, la, la relación pero de un gran porcentaje creo que eran casi de un 60 era de que, de que aceptaban las reglas del juego que, que, que, que pensábamos que, que se había avanzado algo o sea era y me quedé te, terriblemente apabollada ante ante esos hechos Bueno, es que qué literatura consumen, ¿Qué, liter qué, qué cine están viendo, qué les estamos contando a los jóvenes, porque la teoría nos la sabemos todas de memoria, pero luego en las casas sigue sucediendo la misma historia. sí Entonces, aunque ellos aprendan la teoría para contestar a las preguntas de los exámenes o decir lo que es políticamente correcto y quedar divinamente, luego a la hora de la verdad reproducimos lo que hemos vivido y lo que nos están contando por todos los lados y eh, es terrorífico cómo se trata el tema del amor en el cine y en los libros crepúsculo no. <risa> esto esto que pasa yo estaba pensando ahora que tal vez hay una franja de la sociedad que le interesa mantener este tipo de violencias este tipo de some este tipo de sometimiento porque yo tengo una cosa si se cambia todo de o sea el sistema educativo igual a cambia un poquito pero muy poco Pero porque no interesa, hay otras cosas que evolucionan, es las dependencias que tenemos hacia todo, hacia el consumismo y, tú, y todo, claro, eso sí que estamos sí, ahí súper sí, sí. bien enriquecidos, pero coger y desde la base, desde la raíz, desde la educación, las casas, todo, meter ahí un cambio radical, decir, vamos a coger esto bien a fondo y vamos a hacer una cirugía de todo lo que estamos enseñando y se podría ir y poco a poco cambiando es al, sí. es, al es, el es, sistema, es, sistema no le no le interesa, interesa no, pero no. Es por al eso. capitalismo no le interesa pero una cosa, el sistema está ahí porque lo hemos puesto nosotros bueno, no. bueno, bueno <risa> pero nosotros bueno, le hemos hay, votado bueno, le permitimos que esté somos no, las no, ovejas no me de su pero, pero yo no tengo tan claro eso sería de otro, otro, debate, debate, otro, sería otro debate yo no tengo tan claro que Al final lo que votemos salga o lo que salga es lo que está ya perfectamente instaurado. Y no somos tan libres para elegir porque ¿quién llega a, a ser votado? Los que entran en el juego, los que están dentro del claro. sistema. Entonces, el miedo hace mucho también. ¿eh? Sí. O sea, date cuenta que no tenemos elecciones dentro de nada. Y ya están con el rollito miedo. O sea, como diciendo, vale, tú tienes la libertad de ir a votar a quien te dé la gana. Pero independientemente de eso ya... El rollo miedo de uh, miedo a lo desconocido que no venga porque esto va a ser la de Dios y no sé qué y no sé cuánto. Y luego, a ver, el, el, el poder económico es muy importante y quien tiene el poder económico al final tiene más medios, se oye más, se hace notar más y al final... Pero son menos. Los que tienen el poder tienen, son pero, menos cantidad, menos, pero son muy poderosos. Claro. Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque juegan con el miedo y esto claro. enlazando con la violencia machista y con todo lo, lo que está mismo. pasando les interesa a los que tienen el poder que nos matemos, que nos maten, así nos tienen entretenidos mientras nos están estafando. Es así, no, no, ya, ya, ya. es duro de... de, de bueno, de, de, hago hago hago un llamamiento a las mujeres rebeldes, <risa> hago un llamamiento a todas las mujeres rebeldes para que mañana y todos los días estemos en, en plan activo a a reconocer que estamos en el mundo que nos merecemos lo que queremos tener que es libertad, que es ser seres que decidimos, seres que somos que decidimos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras vidas y que y que nadie, nadie bajo ningún concepto puede ...puede limitar esa esa, esa capacidad eh, nuestra humana. Y también era para decir que en la 97 mañana va, va a conectar con, con Radio valleca chicas. Y Uy, que, va, que, claro, claro, es que eh, lo del 7N de mañana Madrid resulta que va a estar... ...desde las 12 hasta las 3 y media eh, retransmitiendo y viéndose la maní... ...a través de la radio, la 97. O sea, Radio Vallecas, 97 pues allí vamos a estar, o sea, que por lo menos si no estamos en en presente, por lo menos en diferido podemos seguir la manifestación aquí en la 97. Bueno, algo tienes más de agenda? Algo más agenda? sí hay. Venga, pero que, sea free. que sea free hoy, hoy no, no pasó hoy no paso por otro mira me ha hecho mucha gracia porque resulta que todos los martes en bilbo rock desde las 6 hasta las 8 si quieres aprender inglés o quieres intercambiarte te eh, un diálogo en inglés pues se puede hacer simplemente con ir es gratis del todos los martes de 6 a 8 de la tarde hay eh, pues eso charlas en inglés gratis en bilbo rock, en bilbo rock. a ver Ah, bueno, sigue la feria de libro antiguo y de ocasión, eh, está haciendo unos días maravillosos en el Arenal, todo el mundo puede por la mañana y por la tarde, con no sé si comprarse un librito, pero mirarlo, y eso es gratis, mirar es gratis por ahora. A ver, ¿qué más tenía yo dicho? Ah, sí. Que hay eh, visitas guiadas. El Museo Marítimo de la Ría de Bilbao hace eh, visitas guiadas al sifón de Deusto, que no sé dónde está, pero que debe estar por allí. y sí De Deusto, estar en Deusto está por allí y debe ser algo algo axifonado bueno pues de, desde las 11 hasta la 1 de la tarde los sábados eh, yendo al museo de la, eh, al museo marítimo eh, pueden pueden les, les dan una, una visita gratis por, y les explican lo que lo que es ese, ese, ese, ese complejo del sifón de la ría. ¿Qué más? A ver, pues... Eh, bueno, pues no sé, chica, qué decirte más. Ah, sí. Bueno, pero eh, dos cosas, ¿eh? En, en la sala de la BBK... Además, esto eh, va a haber el, el miércoles 11 a las eh, 8 de la tarde... El miércoles en la BBK a las 8 de la tarde... Un documental más de, eh, debate. ¿Sobre qué...? Bueno, pues sobre justicia y censura. O sea, que a ver si llegas. ¿Dónde? En la BBK, a las 8 de la tarde, el miércoles 11. Justicia y censura que algo tendrán que decir. ¿Y, y yo qué sé. Ah, bien, no, vamos, ya hasta está los ponentes, voy a voy a coger. No, no. Claro que podría, poder, poder todo de todo. Bueno, y ahora terminando en Videbarrieta en en la en la, en la en la biblioteca de Videbarrieta, eh el esto ya es el jueves 12 a las 7 y media sexo, ciencia y sociedad un triángulo que todavía importa chica, que profunda ya sabes cómo soy yo sí, sí, no puedo, sí, no lo, lo, lo trato de evitar y no lo puedo no, sexo, trocas y rock and roll no, pero, pero no sé eso, no es, no es, eh, eso, eso es más no digerible bien, más no está digerible está bien, no. pues no, es sexo, ciencia y sociedad un triángulo que todavía importa me quedo con lo primero, me quedo con el segundo. Bueno, pues sigamos con el bueno, sexo Bueno, a ver, vamos a escuchar a Martirio Un poquito antes de empezar con nuestras chicas pues... Martirio, que es una, una mujer muy singular Muy singular, que, que ha tenido una trayectoria Se le ha oído hace años, yo le oía a Martirio Ahora ya no tanto pero la hemos querido traer para aquí. ¿Cómo se llama la canción? Ah, bueno, pues si sale bien, creo que se va a llamar, no, pues mira, un poco tipo 7N, no me quieras tanto. Exactamente, ya sí. lo dice la Martirio sí, es. en sus coplas. Yo quería comentar un detalle sobre Martirio, manera. que yo la, la vi en Bilbao, yo, me yo hace poco, ah, no, y tocaba poco con tiempo. su hijo Raúl Rodríguez, y Raúl Rodríguez ahora está haciendo giras y está teniendo muchísimo éxito. O sea, es independiente de lo de su madre, pero, ya, ya, ya. pero le va muy bien. ¿Y el que toca? ¿Guitarra o qué eh, toca? Él canta, compone, ah, guitarra, tiene una banda y la verdad ah, es vale. que es muy interesante. Bueno, pues, pero, pues aquí está Martirio. a ver si me dan las manos para todos, ¿eh? pero creo que sí. Vamos a ver, vamos Inténtalo, a ver que tú lo consigues. 20 años yo le doblaba la edad En sus sienes había noche Y en la mía madrugada Antes de que lo pensara Su gusto estaba cumplido De nada le faltaba Él Lo quería locura con todos mis cinco sentidos É se dejaba querer amor le medía como un por dios cer Y él me clavaba sin ver que sufría cuchillo de acero no me quieras tanto. Y lloores por mí No vale la pena que por mi cariño te pongas así Yo no sé queréte lo mismo que tú ni pasar mi vida pendía en ti y esclavo de esa esclavitud no te pongas triste que tal se cantó que hay que estar alegre mira me y, y no me quiera tanto mi mis labios lo que entonces le entregué Cegaito de cariño él me ruega que lo ampara que le tenga caridad me lo pide de rodilla por la gloria de su madre y no le sirve de nada y como un viento Te pone en mi puerta y con sus palabras su pena castiga Dejándome muerta no me quis tanto ni lloré por mí no vale la pena que por mi cariño te pongas así todo lo del mundo sería capaz con tal que el cariño que tú me tuviste volviera a empezar por lo que más quiera sé que me presento maldigo la hora Ay. No me quiero tanto. Ah. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí en directo y bueno, vamos a entrar con nuestras chicas porque al final son las 8:25 en eh, en la 97. Hola, y todavía no hemos hablado nada con ellas y tenemos para un ratito. Bueno, tenemos con nosotros a María Seco y a Mai Serrano Hola chicas buenas. Hola, buenas tardes Bueno, que nos van a hablar son las creadoras de human in Black Acción no se, no se oye Ah, eso, que igual es que no se ha oído Pues nada, que se oye algo ¿Cómo que no se oye nada? No se oye. ¿Están encendidos? ¿Están encendidos? Bueno, a ver, no sé si se oye no. o no se oye En los auriculares no, pero se debería oír Aquí está todo Está bien Sí, ¿eh? vale, bueno, a ver, pues um, vuelvo a decir Estamos con María Seco y May Serrano Las creadoras de Woman in Black Entonces, bueno, human in Black, acción Entonces, chicas, lo primero, bueno, buenas noches Eso, buenas noches Y contarnos noches. qué es Woman in Black, acción Pues es una acción que desarrollamos para denunciar la violencia machista, precisamente. Uh -huh. Estábamos hablando antes de todas las violencias y a nosotras hace dos años se nos ocurrió visibilizar de una forma gráfica que no es un caso aislado, que es una constante en nuestra sociedad y desarrollamos esta idea. ¿Y cómo? cómo Eso, contárnoslo. ¿Cómo fue? Estuvisteis en una... Llevamos desde el 2013 O sea, dos años ya en, Dos años y medio, porque fue sí. la primera en marzo En, abri en abril, marzo de, marzo de 2013, 2013, que ya había 12 mujeres asesinadas uh -huh. Y como siempre las noticias eh, era un suceso Una mujer muere a causa de unas puñaladas Y ahí fue el detonante, la chispa que, que nos puso en marcha Para pensar qué podemos hacer para contarle al mundo ...que esto no es un hecho aislado... ...que sucede continuamente... ...y que son muchas las mujeres asesinadas... ...cada año. Eh, sobre todo... Cuando, ...cuando concebimos la idea... Eh, ...pensamos en que... fuera una idea... ...que se pudiera difundir de una manera fácil... ...y por lo tanto esto... ...condicionó bastante la acción... ...porque queríamos... ...era nuestro deseo que fuera una acción... ...que se repitiera que fuera como una herramienta de de, queja, de protesta para cualquier grupo, colectivo, mujer que, que quisiera quejarse no de la manera tradicional de pancartas porque ya incluso la pancarta tienes que hacer la pancarta tal sí. sino que fuera una acción fuerte, emotiva y sencilla y, y así es, nació Woman in Black acción le llamamos acción para diferenciar del movimiento Woman in Black que nació antes que este Y, y se está haciendo ahora mismo por todo el mundo, eh, bueno, no por entenderme, no por todos los países del mundo, pero ya se está difundiendo por muchos países de Latinoamérica y Europa también, y bueno, sigue, sigue y sigue. ¿Y qué actividades hacéis? Eh, es solamente una acción concreta, eh, cuando alguien tiene la necesidad, convoca puede ser un colectivo, puede ser tú que estás en tu casa tranquilamente y de repente dices no puedo más con esto, quiero denunciar y convocas. Convocas a todas las mujeres que quieran acudir a la cita vestidas de negro. Vamos todas vestidas de negro. Eso es. Nos tumbamos en el suelo como si fuésemos cadáveres y una junto a la otra como los cadáveres de guerra cuando eso los amontonan. Es, sí, sí. Entonces se hace una fila que cada vez es más grande porque... En un principio pues éramos 15 mujeres y ahora hemos llegado a estar hasta 200 en alguna sí, acción. Sí. Todas tumbadas una al lado de la otra, luego otras personas pasan dibujando la silueta con una tiza blanca. Y toda la acción se hace en profundo silencio y es muy conmovedora desde todos los puntos de vista. Desde las mujeres que nos tumbamos en el suelo hasta la gente que pasa alrededor... Y de repente nota ese silencio extraño y se queda mirando y pregunta y cuestiona. También nos da la oportunidad de abrir debate con la gente que pasa por la calle. Oye, cuando, cuando empezasteis hace dos años y medio, eh, ¿cómo fue la sensación, por ejemplo, de, de la primera vez? O cómo os, o sea, bueno, eh, ¿alguien le surge la historia o os juntáis un grupito y decís, oye, vamos, tenemos que hacer algo? Y, y, y decís, bueno, cada vez que haya una mujer... Eh, asesinada o no o directamente es por, por cualquier cosa ¿no? Relacionada con la violencia vamos En esa ocasión Contamos con el apoyo del colectivo De mujeres imperfectas uh -huh. Para hacer el llamamiento Acudieron todas las que quisieron Y a partir de ahí <coughs> No hay una dinámica marcada Sino que se hace siempre Que alguien quiera O sea cualquiera que lo ponga ¿Cómo os comunicáis entre vosotras? Eh, Internet hace maravillas Tenemos nuestra página de Facebook Y la gente nos escribe Sí, Women in Black Acción La gente nos escribe desde Guadalajara Pues es que quiero convocar ¿Qué tengo que hacer? Les mandamos las instrucciones precisas Y como es una, una acción muy sencilla ...no requiere de presupuesto tampoco... no, no... O sea, le mandáis le decís o vosotras mismas... ...siempre vestidas de negra, nada más... Pues es un dossier en el que pone pues los pasos a seguir... ...como una receta... ...pues convoca esta tal... ...y le ponemos las gestiones que tiene que hacer... ...legales, oficiales... ...pues que lo tiene que comunicar en comisaría... ...que, que luego también nosotras lo que pedimos... ...es que nos envíen los registros fotográficos o de vídeo con la idea de publicarlo porque, en este caso, la acción es importante y es, es empoderante también para las protagonistas. y Cada mujer que está tumbada en el suelo se siente protagonista, pero como nosotras funcionamos a través de redes sociales, los registros son como un dispositivo que explota, ¿no? o sea, que, que lo ves y sigue teniendo efectos secundarios. o sea, ¿Sabes? Como que prolonga la acción, de alguna manera. Por eso nos interesa que nos manden las fotos. Lo único que pedimos es que nos manden alguna foto, uh -huh. sin más, y, y que lo hagan siempre que quieran. Y estamos abiertas a que si necesitan llamar por teléfono, que se lo digamos verbalmente, cualquier tipo de información. Pero estamos teniendo realmente un aluvión de, de eso propuestas. Eso quería yo comentaros. O sea, desde que empezasteis, ¿cómo ha ido? ¿Veis que va subiendo cada ¿verdad? vez más? O sea... Sí, bueno. ¿Que las acciones son...? Al principio era lento, muy lento. y vamos haciéndolo en Bilbao en distintos sitios, pues probando también distintas zonas, a ver cómo se reacciona en un sitio, porque siempre es diferente. Eso te iba a preguntar, bueno, sí, sí. La primera vez lo hicimos en la Plaza Nueva, a la hora del poteo del sábado. Bueno, la gente fliparía, ¿no? La primera vez. Pero Después el silencio... Diluvia también. Sí, <risa> sí. El silencio fue sepulcral, o sea toda la gente que había en la Plaza Nueva estaba callada, acompañándonos entonces tú estás tumbada ahí en silencio, con los ojos cerrados pensando en lo que estás haciendo sintiendo ahí un silencio pesado y es muy muy potente estar ahí tumbada sabiendo que estás haciendo algo, que estás poniendo tu granito de arena que estás combatiendo de alguna forma activa Yo lo veo también como un homenaje a las mujeres que han muerto asesinadas. Sí, es como decir no no te olvidamos, estamos, o sea, estamos contigo, ¿no? O sea, pero no lo hacéis cada vez que hay una No, mujer no, porque eso es, ¿no? eso sería eso es... un tipo de compromiso ya como casi oficial, ¿no? Sí. no. O sea, cuando nos apetece o si le apetece a ella y yo quiero secundarla la secundo, si le apetece a alguien del grupo que dice, mira, pues es que estoy harta porque han, porque he visto noticias y pues quiero hacerlo además lo hacemos en dos días o sea de hoy para dos días ya está no hace falta ni tiempo ni nada o sea ni dinero, nada hace falta ganas de hacerlo ¿a nivel de ya... Cádiz lo habéis hecho muchas veces? muchísimas sí. y en las, tres en las tres provincias y en los pueblos, que bueno, pueblos. Sí, sí. hemos hecho en barrios por ejemplo en La Peña que cuando mataron a Leire Rodríguez, uh -huh. que además de una manera tremenda, tremenda, porque, bueno, fue, no quiero ni, o sea, fue horroroso. Entonces, eh, alguien del barrio dijo que, tal vez menos, que se había hecho una pequeñita concentración. Total que dijo que quería convocar un Women in Black Acción, convocamos un Women in Black Acción, y May además estaba trabajando, no pudo venir. Estaba yo con la con la otra chica y el fotógrafo, que siempre suele venir, David, de Ecuador Echea a fotografiar, llovía y yo digo, no va a venir nadie, ya verás. Y de repente se empezó a llenar, a llenar, a llenar, como 300 mujeres hay ¿eh? y hombres, 300 mujeres y hombres. Solo que nosotras lo que tenemos como premisa es que se tumban las mujeres y los niños si quieren, pero los hombres si quieren apoyar desde la estancia... Vale, pero no se tumban porque no consideramos en este caso que es oportuno y fue tremendo aquello fue y todo el mundo llorando no se tumbaron en este caso porque llovía sino que hicimos otra estrategia que ya como aquí yove mucho hay que tener estrategias y funcionó a nivel de sensibilización también no O así sea, que estáis notando que cada vez hay más sensibil sensibilización con vosotras bueno, en este ver. caso, fíjate, a mí me sorprendió pero también es una acción callada te decir, es que callada, no es pero de... es, un, es una acción difícil de hacer ¿eh? es, o sea, es todas las mujeres que vienen son muy valientes de atreverse a exponerse así, sí. porque te, de, te dejas te tumbas en el suelo, cierras los ojos tienes que confiar en que alguien te está cuidando Siempre tenemos gente que cuida del grupo, que cuida de las cosas, de los bolsos. Yo a pre yo si yo sabe, vez Nunca. No. No, no. Bueno, hemos tenido faltas de respeto sí de los viandantes que pasan y les da igual, no o sea, como colectivos decir, "Oye, cuidado que vas a pisar a esta persona", ¿no? Pero yo lo que lo que quería comentar respecto a la acción en, en la peña de Woman in Black por Leire Rodríguez Yo vi gente como muy mayor, mujeres mayores que, que no sé, igual ni siquiera han estado nunca en una acción o en una esto es una acción artística. Quiero sí, resaltar sí, sí. que nunca igual no sé, mujeres que, que a mí me conmovía porque decía, "Ostra, qué bien que han venido y que se han atrevido" y estaba Yo sea, digo, ¿crees que, que igual cuesta más? Porque aquí igual que somos también un poco más retraídos y lo de tirarse en el suelo tirarte en el suelo que igual cuando dicen bueno pues se convoca eh, un, algo en silencio por el fallecimiento de alguna mujer asesinada o cualquier historia una manifa es como de otra manera que hacer un acto de esos mmm, no sé como yo también lo veo como que es más íntimo más hay que como que involucrarse un poco más claro y creo que ese es el éxito que te da no eres no eres un bulto, no vas ahí a hacer bulto o a aparentar es. que hay muchas personas sino que tú misma pones de tu parte, que es una acción, te tienes que salir de casa, tienes que vestirte de negro, tienes que ir y tumbarte, exponerte, porque es exponerte. Uh -huh. Estás tumbada, todo el mundo te está mirando y es una exposición, pero creo que también es contagioso, porque cuando te levantas de ahí te sientes más fuerte. También sí. sientes que estás muy acompañada. La sensación de estar todas juntas y, y en lo mismo nos hace sentirnos muy fuertes. Entonces, casi todas, yo creo que todas, repiten cuando pueden. Y, y luego van a su pueblo y convocan en su pueblo. Sí. Lo ven aquí y se van a Santander y lo convocan en Santander. Así, funciona un poco... Es contagiosa. Así, claro. sí, también yo tenemos el... la, versión, la versión de si no puedes venir te lo puedes hacer tú una foto tumbada en el suelo en tu casa ay, mandar, ay. y mandarla también entonces eh, dices, ay no puedo porque estoy trabajando bueno pues incluso muchas mujeres ese día que saben que hay un woman in black se visten de negro, se van a trabajar de negro y se hacen una foto, si no es tumbada incluso de pie pero es decir, yo estoy también ahí sabes es, es, es bonito ver esto lo que decía May, ¿no? la sororidad ¿no? Sí, también el otro día yo estuve en esta frente, además de, de los juzgados, que se hizo una, y me acuerdo que una compañera, Mireia, me comentaba que la, la, la sensación de estar en, tumbadas en el suelo era una sensación también muy fuerte a nivel interno, o sea, porque de alguna forma sí, empiezas a, a mi en metir, A sentirte mimética con, con, con la, la relación del recuerdo. Cuando has visto fotos de mujeres tiradas, sí. de mujeres echadas en el suelo, de pronto empieza a haber un, met, un mimetismo entre entre la persona que está eh, en el suelo físicamente y de pronto todo lo que representa, los recuerdos y ella misma... Eh, o sea, que la, la sensación interna también es, es, es compleja. Es, es catártica. Sí. Yo la denominaría catártica, bueno, sí. de alguna manera, ¿no? Sí porque Se te pones ahí y a la vez es terapéutica porque tú te sientes protagonista te pones en el bueno, lo que has explicado todo lo que estamos explicando también te da muchas sensaciones de lo que está pasando de verdad porque hay muchas veces que estás tumbada con los ojos cerrados sabes, sabes lo que está pasando y en según qué lugares la vida continúa ...y notas como la gente pasa hablando... ...como si no estuviésemos allí tumbadas... ...como si no hubiese 40 personas... ...haciéndose las muertas en la calle... ...ni siguen con sus compras... ...o la tienda de turno ...sube la música... ...para aguarnos sí, el, sí, sí, la para acción... ...para ese efeje que estáis ahí... ...sí, entonces ahí... ...ahí tienes también la sensación... ...de lo que está pasando en la realidad... ...todos hacemos como que no pasa nada... ...como que no va conmigo... ...miro para otro lado y, y ya está sí, es un retrato de, de lo que está pasando realmente Yo quería preguntaros también, aunque ya habéis más o menos manejado la, la, la información, pero eh, la primera primera vez que, que lo hicisteis, eh, ¿cómo, ¿cómo os fue y qué pequeños detalles, o, o tal vez ninguno, pero qué pequeños detalles eh, pusisteis en orden o dijisteis, ¿así queda mejor o así queda? ¿Cómo, cómo lo hicisteis dentro de vuestra casa? ¿Lo hicisteis dentro de vuestra casa? ¿Lo habéis diseñado? ¿Es que he en alguna tele que os han enfocado y ojo, pues esto lo habrá preparado porque o sea, parece como que estáis todas así con el cuerpo y como muy juntitas y parece que está como muy muy bien hecho sí, Entonces, está, está porque aquí? marcamos los espacios marcamos donde se tiene que... luego no nos hacen ni caso también, ¿eh? <risa> <risa> <risa> claro, esto va todo sobre la marcha pues la con respecto a lo que comentas o quieres contestar sí, contesto Eh, bueno, contestamos entre las dos eh, con respecto a lo que dices de la primera vez, claro, la primera vez es como hay tu puesta en escena y claro que ha habido luego depuraciones pequeñitos cambios no cabe duda que aunque, o sea, una acción tú la yo se performe una acción la piensas, eh, aunque la, casi la ensayas y tal, pero a la hora de la puesta en escena pues te pilla un poco a veces alguna cosa, algún imprevisto que dices, vaya esto ...pues yo que sé, los bolsos... Pues, oiga, sí, ...¿dónde dejamos los bolsos? ...o cosas así... sí ...nos pasó... Bueno, ...lo de las bolsas de basura fue casualidad... ...porque era un día... ...no habíamos programado hacerlo en la Plaza Nueva... ...habíamos programado hacerlo en el Mercadillo 2 de Mayo... Sí. ...pero como diluviaba tanto... ...estábamos en el bar... ...y una de las mujeres que venía dijo... ...he traído bolsas de basura por si acaso... ...y dijimos... ...pues es que claro, es que es genial... Va bien. genial con la acción. Eh, al final elegimos los porches de la Plaza Nueva porque en realidad diluviaba y no, no podía hacerse y ahora sí en otro sitio. El suelo. Sí, claro. Pues. Y entonces las, las bolsas decidimos que cada una se la pusiera como quisiera. Entonces eso sí que nació de la casualidad, lo probamos, funcionó muy bien y ahora sí que hay muchas muchas mujeres que vienen con su bolsa pues depende, si no quieres que se te vea la cara te la pones en la cara, no quieres mancharte te la pones en el y suelo como un saco, o te la pones de vestido pero lo, una anécdota un poco graciosa vamos a contar algo divertido pues que cuando acabó la acción que fue muy potente nos invitaron a Rabas ¿en serio? en, sí. en el bar, sí sí eso a mí me dejó muy loco no me puedo creer el, el, el bar Charlie es que, es que lo digo porque Charlie, nos, lo pus nueva. Sí, nos pusimos en la puerta le estuvimos eh, bloqueando poquito. el paso en realidad porque eso tampoco lo controlamos bien en ese momento y, y ahí estuvimos nuestro cuarto de hora, nuestros 20 minutos Todo el mundo con nosotras. Y luego el hombre nos invitó a Rabas y fue un detallazo. Un detallazo, la verdad. Bueno, vais a estar el 7N, ¿no? Vais a estar mañana. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Vais a mañana en, en la manifa? Sí, bueno, las chicas de, que suelen convocar en Madrid sí. han organizado y convocan justo antes de que salga la marcha a las 11 de la mañana en el Paseo del Prado. Ahí he convocado o sea, un Women in Black 18. 18. Ah, Pase del Prado no, número 18, 18. Sí. Pues nada, las que vayan a Madrid ya saben que vayan ¿Y cómo lo hacéis? O sea, eh, ¿van gente de aquí o, o, no, o allí y no. todo? Sí, bueno, igual es... allí también va gente de aquí Porque aquí como también estamos unidas Hemos trabajado con lo de la marcha mundial Ajá. de las mujeres Que hemos convocado un woman in black ese del juzgado Que estuviste sí. tú fue sí. internacional. Sí. Entonces sí que hay una conexión, seguramente no está, yo no lo sé, pero irán, posiblemente irán. Y en Madrid ya ya la han hecho tres o cuatro veces, entonces ya hay muchas mujeres que saben cómo funciona y que están allí dándolo todo y, y animando Oye, a todas. Ya en Euskadi y Madrid, ¿dónde más? Por todos los sitios, por toda España... Por Latinoamérica, por sí, México, Ecuador y en España... Pues y se llaman igual que vosotras, Woman in Black, pero sin acción. Oh. así sí. es que es, es, es estos es, esto es, eh, woman in black acción es esta acción en concreto y el movimiento es woman por no woman in black acción el nuestro porque se, se repite se repite mm -hmm. continuamente continuamente pero solamente es esto no hay una asociación detrás no hay, no hay nada, una bueno. figura ni hay representantes ni derechos de autora de dere no, o sea, es una es acción es Linus en el es una acción es la de la acción la la la copy, copy o sea, que, que ya lo pensamos así con derechos para todo el mundo o sea, es libre cualquier persona del mundo y del inframundo y del supramundo lo puede usar ni nosotras no tenemos ánimo de lucro ni nos hemos lucrado nunca ni hemos cobrado Bueno, escuchamos un poco a Martirio. Pues sí, chica. A ver, ¿Cuál? A ver, la la 11, la 11. La 11. ahí pues pon otra que no sea de dos números, tienes razón en eso, que no me doy cuenta que, que eso ya o sea, es más complicado. Esto Pues, pues pon, pon a ver, pues pon la pon la 9 y ya está. Ver, con el alma, no, voy a poner, bueno, sí, bueno, tatuaje. Venga, tatuaje. Voy a poner el alma. La, la tatuaje. No nos da para, no nos da para los números, ¿eh? <risa> blanco faro sobre los veleros, su beso de plata le dejaba caer, era hermoso y rubio como la permeta, su pecho tatuado con un corazón y en su poza marca había la tristeza, doliente y cansada de la 2 copas de aguardiente Sobre el gastado mostrador El fue tanto entre dientes La vieja historia de su amor Mira mi brazo tatuado Con este nombre de mujer El recuerdo del pasado Que nunca más ha de volver Ella me quiso me ha olvidado En cambio yo no la olvidé Y para siempre voy marcado Con este nombre de amor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 Juego lento lo he marcado Y para siempre para iré con él Quizás ya tú me has olvidado En cambio yo no te olvidé Y a que no te haya encontrado Sin te buscare mira su nombre de astrónomo escrito aquí sobre mi pie Si te encuentra un marinero Dile que yo muero por él Bueno, pues aquí seguimos con María y mai Y bueno, a ver chicas, ya para ir terminando Contarnos un poquito... Bueno, que estábamos hablando de las cosas, en Euskadi hay acciones, en Madrid también, pero bueno, yo que sé, antes tú comentabas, en Guadalajara, o yo que sé, en Canarias, en México, en Colombia, en Ecuador, en, Ecuador. Oye, a mí me en India, se va a hacer una el día 19, se va a hacer una en India, combinando con todas las personas que se quieran unir en el mundo. ...en realidad es una convocatoria, como una convocatoria que no lanzamos nosotras, sino que se lanza desde Mogari Gabe y Calcuta andoan nos han pedido que no es la primera vez Mogari Gavilla hemos hecho más cosas con ellas. Entonces me comentaron que nos comentaron que desde Calcuta, o sea, desde Bangalore en India se, se ya lo pone como una convocatoria internacional. No sé. ¿Cómo podemos entrarlo? ¿Cómo podemos, por ejemplo, si yo quiero organizar una acción o quiero enterarme de cuándo vais a hacer algo, ¿cómo tengo que hacer? Para enterarte, todas las acciones están convocadas y publicadas en el Facebook de Woman in Black Acción. Y si quieres eh, organizar tú una, nos mandas un correo a womaninblackwb.com y nosotras te mandamos el dossier explicando todos los pasos que tienes que seguir, convocas... Te hacemos un cartel, te hacemos luego toda la publicidad en redes y adelante. Anímate, Puerto. Bueno. <risa> Aunque individual, Puerto, la individual. La bueno, de sí, tú ese, sola. Si sí, yo sola igual sí. Uh -huh. Y lo malo es que con lo mala que soy yo para todo uh -huh. Si te hacen una foto... Que, que te haga Puerto. Vida, que haga Manuela un... Digo Manuela una, una, una sí. foto... Sí, te halago, no te preocupes sí, vale, pues Yo lo nada, que quería vale, pues... preguntarles era Bueno, vos sois eh, performance ¿Qué más performance tenéis? ¿Qué, qué más, eh, aparte de esta Que es la que ¿Puntas? más éxito y más puntera y puntual uh -huh. es Del de Woman in Black ¿cuál, ¿Qué más habéis hecho? Juntas hemos hecho otra para visibilizar los cuidados Los trabajos domésticos La economía sumergida Que fue muy divertida y nos juntamos enfrente del Guggenheim a las puertas del Foro Económico Mundial para pelar patatas y que nos viesen y nos tuviesen en cuenta los balances contables. Y estuvo bien, ¿no? Bueno, estuvo bien, bien revuelto todo, porque... <risa> Uy, no sí, sí, día, había ¿eh? como... Bueno, nos colamos, hicimos una estrategia de guerrilla para colarnos ahí, porque estaba todo lleno de las de, de, de, policías, de acuerdo, secretas, de, de, de, de, en los de, en los de, tejados de, y tal, bueno, era tremendo. Entonces yo pasé por ahí, había un secreto y le dije, oye, voy a venir con unas amigas. He que con unas amigas aquí, podemos pasar, porque estaba todo acordonado. Ah, bueno, pues sí, plan, pero como muy ingenua y tal, ¿no? Entonces, luego claro, hicimos como... Garita, como claro, sí, <risa> y luego hicimos como grupitos de dos, tres y ya nos ya ocupamos el espacio y entonces había un montón de periodistas y yo me acerqué les dije vamos a hacer una movida ahora y tal, ir a fotografiarnos y entonces yo además a las chicas les había... Bueno, eh, Mai y yo, que éramos las que coordinábamos, Les dijimos a las chicas que hasta que yo no les dijera que se levantaran, que no se movieran. Y entonces esto fue súper fuerte, claro, porque en cuanto los policías nos vieron a sacar las patatas y tal, y empezaron a pelar empezaron a decir que desalojar, ¿no? Y yo les dije que no. O sea, las chicas no levantaban la cabeza, fue impresionante. No levantaban la cabeza, se estaban hablando entre ellas tranquilamente. Entonces al ver los policías que no les hacían caso, yo les dije, no os van a hacer caso porque soy yo, ya que les tengo que dar la, el ok de vámonos, pues diles, y digo yo, bueno, espera un momento, y yo quería hacer tiempo, digo, espera un momento, mira, yo te voy a contar lo que estamos haciendo, porque también tu madre pela patatas, y tú igual también pelas patatas, y tal, y bueno, les metí un rollo ahí, ¿eh? de ocho minutos, que le estuve ahí hasta que vino una y dijo, se acabó. Nos dio tiempo a que yo mientras hablaba con los medios, les explicaba la acción, lo que queríamos conseguir con ella. Tuvimos mucha suerte en que estaban todos allí, todos nos atendieron, les entusiasmó la idea, pero luego la violencia ganó la batalla, claro. claro. Luego ya no salió, salió no. que había habido palos... Sí, lo que no importaba porque eran cuatro y uh -huh. los mensajes importantes se quedaron en el tintero... Pero bueno, Abogados es una acción que se ha quedado ahí también Para la historia Porque sí que corre boca en boca Y la gente la conoce Y la vamos a repetir ¿no? Oye chica, eso te iba a decir ¿Habéis pensado vosotras ya como performance Hacer alguna otra cosa ya en breve o no? Siempre estamos pensando Sí, siempre estamos en acción sí sí, sí. Bueno, luego May tiene también algunas acciones muy Sí, yo tengo la acción colectiva en marcha De Si me quiero, se llama Y se trata de bodas con una misma, que lo hacemos en colectivo y vengo justo... Está just... <ríe> Sí, yo voy a hacer ahora cuatro años de casada, muy bien. ¿A que sí? ¿A que Sí, sí, he tenido mis más y mis menos, mira, me he puesto mira, los vamos, cuernos. Como todos, sí, como todas las relaciones. Sí, claro. Alguna, como todas las relaciones. <ríe> es complicado, pero feliz, feliz, merece la pena. Y justo ahora vengo de Cádiz, de... De hacer una boda allí. Se han casado 14 mujeres de, desde los 20 hasta los 60 años. Mira. La boda la ofició la concejala de Igualdad y teniente alcalde de la ciudad. Y fue una, un bodorrio maravilloso. O sea, un fiestazo tremendo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Muy bien. Oye, pues la verdad que, bueno, no sé si quieres decir algo. Eh, yo idea. quería decir que, bueno, aprovecho para invitar a la gente que quiera a vernos a mi grupo de música e improvisación, A-A-A-H, A-A-A-H, a, -A, -A, a vernos tocar en el ICA Teneo el 21 de noviembre. ya aprovecho que estoy en la radio para... Sí, sí, perfecto, perfecto, el ICA Teneo. A ver si te acuerdas, porque yo Pero soy sí, fatal, sí, sí, ellas sí, sí, tiene eh, mejor memoria. Yo, yo también me voy a acordar, yo, yo también me voy perfectamente. En el a festival ver, del MEM, de Música es Machina. Sí, sí, yo, sí, yo seguro que me voy a acordar ese día. Muy bien. ¿A qué hora has dicho que es, en el ICA? Pues yo creo que empieza a las 9 o así. Ah, vale, bueno, vale. yo que estoy aquí en la radio aprovecho y pues ya... Tú no, total, total, a ver si lo no, encontramos, claro que sí. ¿Qué Bueno, luego escucharemos una improvisación. Bueno, quiero aclarar que esto es una improvisación, bueno, una um, canción un poco de broma que hice para un, unas jornadas y que me invitaron y se me ocurrió hacer una cosa un poco en plan cachondeo. Entonces, si quieres ponerla... ¿Queda para el test de las feuchas o queda A sin test de las feuchas? Porque si no queda, no queda. Pues no, yo no puedo Pues entonces ya nos día? tenemos día, Nos tenemos que despedir. Ah, que no sé, Eso. ¿Cómo sí, la no? Música, la sí, tuya sí. Es que si no hay, no hay petes. Nuestro no, pero no. Es escuchar tu música. Sí, ¿eh? es mejor. Bueno, ahora, ¿eh? <risa> <risa> pues sí, ver, Muchas gracias otra. por la traernos. Vez, pues que nos habéis, bueno, no vamos bueno, si sí, a hacer aquí una de eh, Woman in Black acción. Pues lo habría que, que pensarlo, cómo, ver, se que puede, hacerlo, cómo se mira, puede, cómo se puede, por pues la radio. Si le la... me dan mejor los mandos, pues sí. lo hacemos, y la chula, que es además la fotógrafa y la todo, que lo recoge ahí, ya, eso es. Bueno, pues a ver, María, vamos a escuchar... Se titula pues. Quiero F, punto. Quiero F, punto, no se puede decir que es F, punto. Quiero F, Y luego ya cuando bueno, que lo le, que lo oigan, que lo Voy oigan. A ver, a ver si ahora sale esto de momento ya. A vamos todo controlado que coste esto no es normal con nosotras las fechas esto no es normal nosotras puro control a ver qué estamos escuchando chicas Bien. Eh yeah. hey. no fui no soy fui no puedo no, no, no, si no que no que no que no que no que no que no pues me da hoy con no conmigo varalvanalta